Riochak pausumeiak ekoiztutako saio bat egunero arratsaldeko 8etik arte antxeta irratian atzaleon eta ongi etorriak herri otsakera Bueno Barrachán León, eh, Ongietorriak berri berere antseta irratiko sintoniara eta egunero bezala 8 bederatziak arte herri hotsakera, gaurkoan asteazkenan mundu hotsakera. Badaki zuten mundu hotsak e eh, irungo azkapenak egiten duen saioa dela Via Aesthetic Bain eta hasiko gera gure gonbidatuak agurtzen Barrachán León, bai buenas ¿no? buenas tardes Mira con una camiseta dos chiminos en una capoeira y Silvio Rodríguez Bueno, Asiko gara pixkanaka gaurko saioan sartzen, e, gai pila bat ekarri dituzute zute, eta nahi bau zuen mat, asik gaitezke asaltzen pixka bat zerta behar dugun gaurkoan. Ba, bai, Mikel, gaurkoan benetan programa guztiz e, osoa daukagu. Lehen dabetzi uberka gure presoaren azken berriak emango dizkizuegu. Ondoren e, Egiptoko egoare, egoera politikoari buruz hitz egingo dugu gure lagun amroarekin. Eta ondoren e, bukatzeko berri internazzionaleak esango dizkiz dugu., bueno, eta gaurkoan e, esan dugu Egipto hori buruz hitzgingo dugu, orain dela bi aste saiatu ginen Kolari buruz hitz egiten horre arazoak izan genuen e, telefonakin baina gaurkoan ez du horik izango zeren hamro hemen daukagu gurekin eta ezingo du eskapoginnez? Ah ez espero dugu ez duela eskapogingo. Eta gure sintonia amaitzen den bitartean eta e, saioari ba ematen diogun bitartean gogoratzen dizuet, e, saio hau eta Herriotsakeko saio guztiak interneten entzuten al dituzutela. Horretarako ba bigcontact.com/herriotsak e, klikatu edo idatzi e, zuen e, interneteko bilatzailean eta bertan izango dituzute Herriotsakeko saio guztiak. Baitare Facebooken gaituzu eta gainea ez dut zuten kontu bat izan behar edo Facebook herriotsak e, hotxak edo horrelako zerbe jarri Googleen eta bertan ere saio guztiak entzun gai. <misa> Hau zebera, zuzenean ez ezin e, duten entzatentzun edo osoa ezin duten entzatentzun ba, Bi hartik aurrera ere, bertan eskeia hongo da, beraz badakizute zute herriotsak interneten entzuten aldi duzutela. Beraz, esan bezala gaurko saioarekin aztengera, eta ipatu duzu e, ba, irungo eta eskapenako presoa zitzen godu gula uberkataz, baina esan dezakeguia preso oiaz, ez? Bai, ala da, e, jakin dugun bezala, gaur bertan e, uberka e, libre gelditu da, eta ella mugitu honen ondoren e, neitzetan denako sorduri eta gaizki pasatu dugun, araz aurik ez bada, ordu pare batean irunera bidean izango dugu uberka. Ba, dena e, iraian hasi zen iraia bukaeran askapanearen aurkako operazio polizialean, bertan uberkak endaiara iese egin zuen, baina egun e, bihazteetara polizia frantxesak atxilotu eta 6 eseko espetxan kartzelatua izan zen. Hala ere, endaian egon zen denboran, e, berabokatuak e, e, jakineraziz igun bezala, Axilotzeko agindua auzitegi berezian agertzeko presttassuna agertu zuen. Pabeko e, epaitegian duela bi aste bertan egon ginengu, e, Euro aginndu onartu zuten eta aske utzi zuten e, aste bat beranduago hirueguez e, joan den hastean joanen asteko hostiorde. Eta Ostialean bertan Madrilla eramaina eramana izan zen eta anantxe Hauzitegi Nazionale Espainoleko guardiako epailak Soto del Real espetxera bidali zuen. Baina, aste artean, e, hauzitegi berezira eraman eta Pablo Ruz epailak berrogeita mar mila euroko fidantza ezartzea erabakizuen. Naiz eta e, gaur bertan e, fidantza hori orda izan den, eta horrela uberkazkenean askedeugu eta berriz gure hartzean. Bueno, pues ongi etorri uberka, e, uste dut zela haipatu behar zenuna, ez da matx? Bai, hori da, ba, benetan, e, uberkari, noiz baita, aditzen bali emadu programa hau ba, irabete hau eta gero zorionak eta oso opozik gaudela. Eta izango du bai zer entzuterik mundu hotxaken eta herri hotxaken program ezberdinetan ez gara nekatu ba, bera ipatzeaz eta esan ba, dezake guain baten lortu dugula eta hemenikan ordu batzutara berriz ere gurekin gure artean egongo dela. Orduan ongiet horria eta banei bau zute e, dedikatzen aldiogu abesti hau, e, guk e, bitartean elkarrizketa prestatzen goaz, esan bezala e, amrurekin egingo dugu elkarrizketa, ipatzaren elkarrizketa hau e, gazteleraz izango dela, orduan ba esan abesti hau uberkari dedikatzen diogu, eta hemen dikan e, ba, minutu gutxi batzutara, zuekin gau deberriz, amru Egipto, e, egipto-ri buruz hitz egiten. Atengamous, nik metri hauatu? Maz bakaskapl条en izan. ditu eta porque son tu corazón y el mío dos jardinias para ti que tendrán todo el calor de un beso esos besos que te vi que jamás encontrarás en el calor de otro querer esos besos que te vi que jamás encontrar En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero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 Hori gardeneak gure lagun uberkarentzat Antxeta irratia zuzen, zuzenean entzuten ari zarete Laroitaderatzi.zazpiala Laroitamar.bos Mundu Hotxak Eta esan bezala, Egiptora bidei bat egingo dugu Horretarako hemen ditugu eh, Amro eta PB Buenas tardes a los dos Buenas tardes I bueno, pues... Eh, Como decíamos, vamos a vamos a hacer una entrevista un poco sobre la, la actualidad. Eh, bueno, vamos a hacer un pequeño viaje a Egipto, vamos a hablar sobre la política en Egipto, sobre la actualidad y demás. Para eso, eh, Pebe eh, ha preparado la, la entrevista y le voy a dejar directamente a él que comience. Así que cuando quieras. Ah, para Rostaldeon, de Niketa, y bueno, eh, un abrazo y mucho a Uberka, que le esperamos. Y nada, ya pasamos ya a la entrevista con, con Amro. Le voy a presentar. Amro es eh, un egipcio, y lo parece ya lleva unos años con, con nosotros aquí. Está trabajando de profesor en la en la Escuela Oficial de Idiomas y es licenciado en, Fil en Filología Española y diplomado en Turismo por la Universidad del Cairo. Bueno, eh, del país que vamos a hablar hoy, igual empezaremos a hablar primero situarlo un poquito y luego igual Andro que nos explique un poquito la, la historia porque como bien es sabido para saber un poquito de, de, de, de algo de, o de cualquier cosa es imprescindible la historia y para situarnos un poco pues haremos un pequeño un pequeño repaso a la, la historia y nos centraremos ya en, en la, un poquito en la, en la actualidad. Bueno, Egipto es un país que linda... Eh, con el, al, sur, al sur con Sudán Con Israel Y está bañado por el Mediterráneo en el norte El mar rojo al oeste Y el canal de Suez Que, que une ambos ambos mares ¿no? Entonces pues bueno Ya empezaremos igual un poquito a, a hablar de la historia Y nada Eso Anro que nos cuéntanos un poquito pues eh lo que has dicho que el mar rojo está en la en el este. Ah, perdón. Este. <risa> vale, gracias. Es pues, bienestar. Eh, pues la, la historia de Egipto, lo que hablando de lo que es hoy Egipto hoy que tenemos que volver un poquito a los años 1952 cuando han llegado los militares al al poder cuando había la Revolución Egipcia encabezada por el ex presidente Nasser. Antes de esa fecha Egipto ha sido una monarquía que estaba dominada por una familia desde el año 1805 hasta 1952, decimos una cosa, de 150 años. Eh, la llegada de los militares Bournasel en este en este año en el 1952 ha terminado la, la monarquía de Egipto que entonces era el rey Farouk que era uno muy famoso que sobre todo que ha estado aquí en India que, ¿Ah, sí? Sí, uh -huh. <risa> y que ha estado una visita en, en India. Y, y desde la llegada de los de de los militares que hemos basado tres presidentes. Tres presidentes, los tres han sido todos militares. El Nasser, que ha sido el primero, que hasta el año 1970, y del 1970 hasta el 81 había el ex-Sadat, que el premiado de Nobel de paz, de Y el último, lo que llevamos hoy día, que este lleva desde el año 1981, lleva casi 30 años en el poder. Hablamos de... Mubarak. De Jhonny Mubarak. De Mubarak. Entonces, en, en la historia moderna o la historia, decimos, contumbrania de Egipto, estamos hablando solo de tres precedentes en 60 años. En, el, en un resumen, decimos que Mubarak ocupa la, la, la gran parte, vamos, 30 años en el poder la mitad. Eh, y un poquito igual antes de Mubarak, sí, ese es, es igual estaría bien saber qué pasó con, con la guerra un poco árabe Israelí, que S marca ah, Sí, la lucha la, la, la, la zona el estado ahí sionista cuando se pone y mueve muchas fichas eh sí, eso se creó, creando, el estado ¿no? se creó en el año 1948 en la vamos eh, cuando estaba la el Rey Farouk, belo alegada de nacer en el año 1952, lo cual que ha estado 18 años en el poder. Nada más que que empezar y empieza una dictadura, vamos, eh, enorme en Egipto que no había ni había una vida Una vida política, había muchos partidos políticos, se han, han hablado todo, han encarcelado a todos. Los hermanos musulmanes han sufrido mucho con, con esos militares y, y al final ha terminado el tema en el, la guerra de los seis días. En lo cual que ha sido un golpe que ha causado un cambio tremendo en la historia de Egipto. Perdón, el primer presidente, Nasser. Nasser, era de los hermanos musulmanes, si no me equivoco. Esto es, eso era uno de los hermanos musulmanes cuando Egipto era una colonia inglesa y lucharon en contra de los invasores, los ingleses, no. intentando echarles de la zona del canal de Suez, en lo cual que había ahí muchas bases militares que no lo querían dejar, han dejado del Cairo, decimos, pero siempre ha, tienen que estar en algún sitio. Han estado en la zona del Canal de Suez, que estamos hablando de un territorio del del de norte el noreste de Egipto. Estamos hablando de un canal de 170 kilómetros de tres burovencias, sino una un territorio bastante grande. Ahí tenían bastantes bases militares y y no querían vamos dejar nada por la importancia que tenía el canal de suez y por el dinero que trae también a ellos entonces el canal de suez no era en egipcia ni nada entonces eh, ahí los hermanos musulmanes tenían y al tenía ni al derecho de llevar armas para luchar contra los ingleses y na hacer ha sido uno de ellos hasta que se sea Un problema con Sí, ser, ¿no? ha, ha sido un problema con, con él y ya se han terminado orcando a unos y otros en la cárcel y hasta hoy día están ilegalizados los hermanos musulmanes. Es un movimiento, eh, es una parte de la sociedad egipcia. La principal oposición a Mubarak en estos momentos igual. ¿Cómo? La principal oposición a Mubarak. El de, de todos, no solo a Mubarak, a todos. El ex también del Sadat y... El, Es, decimos el movimiento el movimiento más eh, más más poder que tiene en la calle en la sociedad egipcia es los hermanos musulmanes porque aparte en, que tienen su forma de tienen su doctrina de, de, de política esto es que hacían mucho para el pueblo trabajaban mucho para la gente daban muchas ayudas humanitarias tienen eh, están están muy bien organizados en dar eh, servicio público a la gente Sí, sí. Y bueno, pero perdona, ¿quieres decir algo más? Sí, lo de lo que empezábamos de, hablando de, de la llegada de los militares en el 52 y, y decimos 13 años más tarde, eh, 15 años más tarde, en el año 1967 es la guerra de los seis días estamos eh, hablando de la lucha árabe-israelí esa ha sido la guerra que... La penúltima guerra, decimos, la cuarta guerra. En esta guerra Egipto ya ha perdido todo. No solo Egipto, ha sido Egipto, Sería, Jordania y Palestina. Y Líbano, claro, cinco países dañados por unos ejércitos que no sé de dónde venían del sionismo. ayudados a aburriados por los americanos y los ingleses. Esto ha sido un golpe muy fuerte, ha dejado a Egipto a sufrir bastante, igual hasta hoy día. Ha sido un cambio tremendo de la guerra, porque Nasser eh, hablaba siempre que tenía el poder de va a borrar va a borrar Israel de del de Madba, que va a liberar Khorchalin, que a los palestinos tienen que volver a su tierra, y al final ha sido todo mentiras. Y en seis días que nos han vencido ellos. Y luego en, en 70 nos viene Sadat. Tengo sí, el, tres años de, más de tarde, sí, viene el Sadat, el premiado de del Nobel de paz, Los eh, de por el acuerdo de Kambidev, sí, este Sadat que era el vicepresidente de Nasser, y claro que es, eh, cuando murió Nasser en el 70 ya se nombró Sadat como presidente, y había que decimos tres años más tarde, en el decimos en el 73 había la guerra de Yom al-Kubur, ...en la cual que ha sido la definitiva, la, la última guerra, decimos... ...que en esta guerra que Egipto has, ha podido recuperar algo del territorio perdido, ocupado... ...por la guerra anterior de los seis días... ...el ejército egipcio ha logrado cruzar el canal de Suez... ...y llegar a recuperar un poquito del territorio de Sinaí. Sí. Y, pero por unas cosas tampoco que no se sabe lo que ha pasado, se ha parado la guerra la guerra, Egipto ganando ganando bien y recuperando ter buen terreno y al final han terminado en el 77 con los acuerdos de Camp David o, ¿eh? Eso por los americanos ir al ex presidente Carter uh -huh. con el Sadat y el primer ministro israelita entonces ir a Menachem Bijen y con esos acuerdos de basque se ha recuperado Egipto toda el Sinaí, uh -huh. en lo cual es una parte muy, muy... es una sexta parte de todo el territorio de Egipto sí, territorio estratégico el 73 entonces. y más tarde ya nos, nos viene Mubarak sí. ¿Cómo, ¿cómo entra Mubarak? pues la entrada de Mubarak al poder que ha sido vamos, eh, no sé qué decimos de... Antes que ha sido de casualidad también porque este como ha sido un general de la mila no pensaba nunca que el ex presidente de Dente Sadat que le llaman en el año 1975. El máximo deseo de esa persona que ha sido que sea el embajador de, de Egipto en Escocia. Vas a decir porque Escocia porque su mujer es de Escocia. Él no pensaba nunca que va a ser nombrarse como el vicepresidente de Egipto, decimos que se ha nombrado en el 75, seis años más tarde que el Sadat el, en, una, en un desfile militar que lo han matado pero también se, se nota algo que no es tan claro porque... Es un poco rarito el atentado ese, sí, ¿no? Donde sí, solo sale normal, derecho... sí, porque Mubarak estaba a la, a la derecha de Sadat y no le ha pasado absolutamente nada y Sí, se ve algo tal. Esa edad de esa ametrallada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no se sabe después. Yo tenía 16 años y, y no teníamos ninguna información cómo se ha quedado el presidente, que está muerto, que no está muerto, que la ha pasado, que lo ha... Eh, nos estaban ya engañando mucho tiempo hasta un par de semanas asaltado a un barack al poder. Asaltado al poder como, vamos, saltando todas las normas y todas las leyes y... En el poco sabemos de de Mubarak, poca información nos viene, parece se nos presenta como, como un presidente que tiene unas elecciones democráticas y tal. Sí, También un poquito igual otra no sé, otro punto de vista igual. Sí, es que nos viene normalmente. Es Mubarak que bueno, a su llegada al a su llegada a la presidencia es que ha sido un poco raro un poco rapidito también, no se entendía cómo se ha llegado este señor al poder y yo me acuerdo que la primera vez que dijo en dos mandatarios que se va a marchar y se dice que si eso es lo que quiere decir, en 12 años no va a haber más y fíjate ahora llevamos lleva 30. 30 años de 30 años sin en vicepresidente encima que eso es también que quiere decir que este ya huele algo mal ahí si ha sido el vicepresidente, han matado al Sadat, al ex él en 30 años no ha pensado a nombrar un vicepresidente y se ve que algo bastante raro, ¿no? Y al fin y al cabo que está preparando el puesto para su hijo, ya parece un poco fuerte. Gamal. Gamal, esto es Gamal Mubarak. Entonces Mubarak lo que ha demostrado a Occidente, o sobre todo hablamos bien y amamos las cosas por mejorar, se representa bien a Estados Unidos, entonces da siempre la imagen que no hay otra cosa más que Mubarak si Mubarak o los islamistas yo o los islamistas entonces los los occidentales les dan miedo el tema de islamistas que sean los hermanos o, o, o los de jihad o los de quien sea entonces él es muy listo ya ha podido engañar a todos vamos que ha uh, anulado toda ha quitado toda la vida todo política en Egipto, ha encarcelado a mucha gente eh, no hay libertad, no hay periódicos propios que puedes no hay cadenas propias de tele o de la radio y que puedes opinar o puedes decir lo que quieras todo esto, mucha ley, mucha dictadura como... eso me acuerdo de lo que decimos aquí en España que... <risa> vamos, aquí en el País Vasco decimos para para cada cuatro personas hay un médico en Egipto para cada cinco personas hay un policía o un secreta mujer de ocho. entonces podéis imaginar la dictadura o la mano de hierro que está dominando este país es eh, mubarak vamos es uno de los eh, los peores dictadores hay algún historia. país detrás de mubarak ¿Un? hay algún país algunos países detrás de Mubarak? los, los dos famosos los dos, ¿eh? Estados Unidos y Israel No? Eh, él no puede estar ahí todos estos años en el abuelo de Estados Unidos y los israelitas encima que le están aprovechando bastante bien porque si no tiene este abuelo no puede estar 30 años en el poder y por otra parte está humillando a su pueblo, está machacando a todo el pueblo egipcio igual que os parece si hago un pequeño resumen de lo dicho hasta ahora y así no, no me voy perdiendo vale. ¿os parece bien? Vale. un resumen en, en euskera Bueno, e du laburpen txiki bat orain arte esandakoaz e, euskeraz, e, azkar azkar zeren egia esan ez dut. E, ba esandako guztia atxikitu, baina bueno, e, aipatzen ari gera pixka bat, e, Egiptoko historia eta e, garaik, e, historia garaikidea zeren azkenengo 60 urteak gutxi gorabera aipatzen ari ditugu eta hoietan bai hiru lendakari egondu dira, hiru lendakari militarrak izandakoak. Lendabizikoa naser famatua izan zen, e, hau esperatas pixka bat e, itzeiten egondu e dira, esan ez ba, e, anai musulmanen bat izan zela, eta eta bueno gero ba, pixka tortikan alden du, eta bar, bigarren e, lendakerea sadat izan zen, eta sadat ba, e, nobel saria jaso zuen, eta akatu zuten pila. E, Atentatu batian. Eta, o, eta gero mubarak e, izan dugu lehendakari Egipton eta hogei urte, hogei urte barkatu da dara matza e, ba, lehendakaritzen boterean Egipton. Naiko, naiko lehendakari errepresibo eta diktatorial bezala aurkezten e, ari digu amruk, Esaten ari du ba bat eh, asko jokatu duela eh mai internacionalan esanez mubarak eh, dela aukera bakarra islamisten aurrian ez eta honek eh, ba beratzean jarri dituela inbaten ba estatu batuak edo Israel bezalako estatuak ba beraiek duten makinaria eh eta ta kontrol makinaria ustiarekin. Eta bestalde ba pixkate, politika maila norso errepresio altua dagoela, ez kasetaritza librerik ez dagoela eta bar eta aipamen bezala ba esaten omen dela Egipton e, bost pertsonako e, ba e, polizia bat edo sekreta bat e, dagoela herrian, e, ezta? Da? Orduan hori e, da gutxi gorabehera askar askar e, laburpena, e, igual entzungo dugu abestitxo bat eta jarraitzen dugu gero elkarrisketarekin. ¿Eh? bueno pues os dijo a vest dichochoa ya la ya larama ramala y Se adaptador queordai ni bai a ti Sueño a Mediterránea noches a ti Mama metal duro me arenga fití Yama muru aterori Jerusalén go por tan tienes a Cheta erratia zuzen zuzenean mundu hotsak oraindik kan nordu erditxo bat daukagu eta Egiptori buruz sari, sari. Egipto egoerari buruz hitz egiten ari gera Ambro eta Pepe ditugu hemen solasaldian eta bueno, ba, azkenengo lendakarias itxe egiten e, bueno, eta orain indarrean dagoen lendakarias egiten ari ziguten, e, Mubaraki buruz, eta pentsatzen dut ba pizka izango dela aurrengo minutetako solasaldia o orain Egiptoen bizi den egoera politiko zein soziala diruzkoa esta? Bai, hala da. Vaya, bueno, pues eso eh ambros, igual seguimos un poquito hablando de de Mubarak eh para hacer para, para ver un poquito igual para nosotros una idea, igual hablar de, de casos más concretos de, de represión o por por ejemplo eh ¿Cuántos presos políticos más o menos puede haber? Es pues que en, en, cifras en, en Egipto concretos, no puedes sacar una cifra determinada, porque ahí hasta en las uh, cifras también te van engañando, no te dicen siempre, pero yo veo hace muchos años que hay más que 30.000 prisioneros. 30.000 prisioneros. Políticos. Políticos. Hay muchos, una, una, una, una gran parte de esos 30.000 que han pasado igual 20 años son pasar por un juez y hoy a, ¿Entonces ¿En si empezamos con en Ninguno, porque en Egipto por eh, desde la lo que funciona en este país que es una cosa que se llama la ley de emergencia es una ley, la ha puesto en el mismo día del atentado, que del desfile militar que han matado al ex eh, presidente el Sadat, y desde hoy día que estamos con esta ley de emergencia esa ley de emergencia es algo parecido como ha pasado aquí en París, en Francia cuando ya salieron los eh, la, la, La represión esa de los jóvenes de fuera quemando coches y no sé qué. No sé cuánto ha sido hace unos años, ¿no? Pero nosotros íbamos años, con íbamos 30 años con esta ley. Esta ley tiene que da mucho poder al, a las autoridades que pueden detener a quien sea, cuando sea y en cualquier momento. No los no, no ponen límites para ellos, que pueden tener cualquier persona sin darte ningún motivo, encima a tus familiares no pueden saber nada de ti es una ley bastante vamos, sospechosa que ha muerto mucha gente debajo de, de esa ley Te dicen solo que aplican esa ley en, para el, el terrorismo y, y drogas y en Egipto hay mucho terrorismo y muchas drogas pero se aplica esa ley solo a los políticos nada más o a la gente normal los hum miless en la última el último la última víctima de esa que ha sido un joven que se llama jaley side que uno que la han detenido en alejandría y los secretos la han matado en la comisaría de tanta tortura y al final la han do a un hospital ha admitido no se sé quede deroga se por la boca y y nada los forenses no podían ie por este no Bien. Entonces, esto se ha convertido en un héroe de para los jóvenes hoy en día, porque no puede ser, ha sido un joven, un ciudadano normal y corriente como todos, llevaba sus, sus documentaciones encima, y encima lo han llevado a la comisaría, y la han matado de, de tanta tortura, y, y encima el tío no fumaba, que le metían mm. drogas por la boca para no sé, para engañar al, al, a la gente sí, para fue marihuana la que le me metieron sí, ¿no? por la boca sí, un paquete de marihuana y uh -huh. sí que este que ya intentaba tragarlo antes que, antes que veiarlo con la marihuana porque en Egipto aunque sea poca cantidad de marihuana te pueden llevar a la cárcel eh, lo que quiero decir que en los 30 años que ha sido el Mubarak que han pudrido toda la todos los aspectos de Egipto en Egipto no se queda nada bien si se si puedo decirte por ejemplo que nosotros tenemos una crisis de trigo que lo puedes imaginar que lo puedes imaginar un país como Egipto que no tiene para trigo para comer, no tiene que le, que se pasa hambre, eso se es, no. si te vendiendo de un país como Rusia o Estados Unidos o para para para beneficiar, para hacer pan es que parece criminal Como Baraka ha sido todo al revés. Incluso la represión también la, la viven eh, personas indígenas como los beduinos que viven en el, en el Sinaí, o también Son los nubios... Los Sí. también existe la represión fuerte contra ellos ¿no? sí, sí ¿qué reclaman? Y qué represión reclaman existe? que sean ciudadanos como todos, que reclaman que sean gente que pueden salir y e enterarnos de, de, del Sinaí sin problemas, y como el señor tiene su, su favorita residencia en Sharm Shek entonces yo como un egipcio normal o corriente no puedo viajar a Sharm Shek, porque pasas un montón de controles y un montón de policías y y la gente que viven ahí lo que necesitan antes que vivían muy bien con cuando cuando el Sinaí era era ocupada estaba ocupada por los judíos, por los, los israelitas y ellos vivían mejor, ganaban más porque los israelitas iban siempre ahí de turistas o yo qué sé hoy día que viven con Egipto 30 años no hemos visto nada no se ha desarrollado nada en el Sinaí en toda el Sinaí, nada más que son urbanizaciones turísticas de esos de la gente más rica, pero para la gente que son nativas, los nativos de ahí que no, no lo han hecho la, absolutamente nada esos reclaman que sean ciudadanos como los demás encima no lo pueden, igual como lo que están en el sur por el territorio novio los novios también una raza de los egipcios unos más un poquito más morenos esos también ya por rasgo de historias de esto que no que no pueden que no pueden ser desplazados también no es si sí, después mismo. de la de la presa de aswan esos ya tenían que moverse del territorio donde vivían vivían en, en frontera entre egipto y sudán Entonces esto es poner esta presa del de Nilo, le tenían que dejar su pueblo y subir un poquito hacia el norte, porque ahí el agua le iba a atabar a todo, ¿no? porque se ha convertido en un lago grande, artificial, uno de los más grandes del mundo, se llama el lago nasser por ah. el ex presidente Nácer. Entonces esa gente también están reclamando hacer, a tratarles como fueran egipcios, pero difícil eh, sí, no tienen no derechos como los demás tienen menos derechos y igual también nos hablamos un poquito del ya que estábamos hablando del, del Sinaí eh, se sospecha que hay por lo menos no es oficial pero se sospecha que hay bases militares americanas o israelitas sí, zona eso seguro Sí. seguro, seguro que hay bases americanas, aunque no lo declaran, no lo aseguran, no lo niegan el gobierno de Egipto, pero todo el mundo hasta tú lo puedes preguntar a un niño en Egipto dices que hay bases militares en de, de americanas y dices, sí, seguro, porque Mubarak es un aliado, es un no quiero decirlo, es un agente americano, es un, es un gran aliado de los Estados Unidos. Encima los israelitas también nosotros no tenemos, como Egipto no tenemos el poder de, de, de defender a, a Sinaí y ellos tienen todos los derechos, los israelitas a enterar a, a a pasarlo como turista a Tombe que lo están pasando como ellos, la tierra del Sinaí es una, lo tienen de rasgos esterocos y desde la salida de Moses desde la de abrió historia, la salida de los judíos de Egipto y ellos creen que el sinaí es su, es su tierra es tierra la tierra que les ha dado dios como balastina igual de algún día que piensan volver ahí como ahora van como turistas pero ellos quieren en algún día que tener esa tierra para ellos sí. es un decimos es un es un espíritu sionista, es un espíritu de lo que se llaman los judíos que dios nos ha dado saber esa tierra Como han comido a Palestina, se ha desaparecido uh, este estado por, uh, por la culpa del sionismo. En lo cual que nadie que está de acuerdo con eso, eso es lo que mandan hoy en día en todo el mundo. Y claro que Mubarak, si se le está haciendo favores, gran favores, a exagera a este movimiento, a este país, a este país ilegal. Entonces ellos lo ayudan a machacar a su pueblo, encima que está ahí en el poder 30 años. Porque no, no lo veo normal, no sé, en cualquier persona lo veía normal un presidente de 30 años. Y encima siempre se presidente. Yo pienso un día, si este ese, ese, ese señor se muere el día de mañana, ¿qué pasa? Nadie sabe, que no podemos saber qué puede ocurrir el día de mañana. ¿Qué hay después de Mubarak? Nadie lo sabe. Pero casi seguro que le está preparando al hijo el, el gabal. Esto que lleva unos años está ahí en el sector de, ah, no sé cómo se ha metido ahí en el sector de la política, se ha entrado en el campo de la política por la ayuda de su, de su padre, la ayuda de unos, unos empresarios, en lo cual que han llegado de ellos mucho al gobierno. Estamos hablando de mezcla entre poder y dinero, autoridad y dinero. Empresarios que sean, que son que son en el poder, que son en el gobierno. Entonces Una eso es demasiado conocida. ¿Cómo? Que tristemente eh, que es muy conocida la la mezcla, mezcla, la mezcla. Sí, la, mezcla <risas> la mezcla entre poder y dinero. Sí, apesta un poco ese, esa mezcla ya. <risas> y mira, estos días también que estamos aquí en Escaleria con desgraciadamente con el tema de la tortura, estamos viendo episodios de tortura que ¿Qué me dices de, de tortura egipto bueno que empezamos ahora un poquito yo, yo que sepa en el 2000 en el 2009 de, hablaban de 60 y picos casi casi 70 víctimas de 70 personas que han muerto en comerarias en egipto 70 70 en el 2009 yo no sé puede ser también puede eso es lo que se sabe puede ser la cefra porque Es, no. es muy fácil que te cogen en la calle, te llevan a la cárcel y nadie sabe nada de ti. Mm. Nada, nada. Ni abogado, ni tu familia, no. Si eres, hombre, si eres el hijo de fulanito, eres el primo sí. de venganito, eso es igual, te puede, ¿no? Pero si tú eres una persona normal, el corriente, un ciudadano normal como todos, te puede si ellos quieren que te, te, te llevan a la cárcel, te, te llevan a la cárcel. También, caminando un poquito de tema... El... También, eh, aparte de los hermanos musulmanes... Estaba el Partido Laborista igual más arraigado... Más arraigado con, con sí, la, esos son con unos aliados. Sí. No, no, tampoco debe tener muchas raíces metidas... Pero, ¿qué es de ese partido...? ¿Los hermanos musulmanes? No, el eh, Partido Laborista. El, bueno, y los hermanos musulmanes sí, también igual. Eh, nada más que te digo... El presidente de este partido estaba iba en la cárcel no sé casi un año. Así. ¿Ah, no. Eso es un partido que ya lo han ilegalizado Hace unos años así más bueno, que 15 años. Fue organizador de revueltas en el 2004, 2005 de huelgas o así puede ser. No, no, no, eso no. ha sido de antes. Eso ha sido en la época de los 80, por ahí, no. 80 y 80 y muchos, vamos, 85, 87, por ahí. Creo que se lo han ilegalizado, lo han cerrado la sede, la han mandado a todos, vamos, a que no hay que tenían un periódico diario y lo han cerrado también. y Hoy día que el presidente que está ahí si parece en, en, la, en la cárcel. Porque allí en Egipto no se podía abrir la boca. Mientras que abres la boca cantando a favor a Mubarak eres bueno, si dices otra cosa y abre a la cárcel, señor. He leído también que hay directores de, de, de periódicos, eh, periodistas sentenciados están en la, en la cárcel. Sí, eso es, eso es es esa es una vergüenza, de verdad. Esa es una vergüenza. ¿Cómo pueden llevar a, a periodistas o directores de, de, de, de prensa a, a la cárcel por hablar, por criticar a cualquier... Uh, presidente o, o, o para o para criticar a un ministro normal y corriente que lo pueden que lo pueden meterse a la cárcel a una persona con prestigio y un periodista no o sé sea, qué digo, una que dice una persona que dice la verdad. Eso sí, eso sea, es una vergüenza. Eso existe aunque el señor Mobarak ha dado la promesa que nunca va a entrar a la cárcel luego en breve pero han terminado cuatro en la cárcel eso que se hizo una ley ¿no? de, de, de prensa y sí, no hay... sí hace unos años pero se ha dado una promesa a los periodistas como siempre porque este señor siempre el señor mobara siempre promete y nunca cumple con sus promesas siempre es un menteroso siempre dice una cosa y hace la otra y esta ley ya como otras como otras leyes es, es bochosas que no sé cómo lo como lo hacen y al final terminan los periodistas por criticar al gobierno en la cárcel parece muy fuerte si sí, te parece al igual Eh, teníamos la oportunidad de hablar con un amigo tuyo, sí, Ahmed, Ahmed sí, Ahmed, sí, Ahmed the... no sé si está lista la llamada o vamos, vamos a, a hacer una pequeña pausa musical y, y hacemos esa llamada vale, vale. Eh, y rápido, rápido, un resumen vale las gracias a todos los días Ba, egon dira pixka bat aipatzen, ba, e, azken finean e, e, Egipton bizitzen salbuespen egoera politikoaz, e, sadati hil sa, zutenetik e, legedi antiterrorista oso e, gogorra jarri zuten, eta jarduera politikoen kontra di joan e, ba, legedia da. Ez? E, 2000, bederatzean adibidez aipatu du, irurogeita marrildako egondi du direla komisaldegietan, Pues, e, tratu txarrak eta bar eta oso erresa da jendi atxilotzea eta ez jakitea nun dagonez ezer. Bestalde ere bai, ba, kazetari kazetari kritikoen kontrako e, errepresioa oso bortitza da ere bai. E, aipatu ere bai, ba, nola Egipto e, gari ba, ekoizle handia izan dena, ba, gaur egun elikadura subiron, subironatasuna, galdu duen eta gaur egun pues, Rusia edo Estatubatuetako merkatuaz merkatuetaz dependentzen duela, es. Eta azkenik beste puntu bat ere, ba izan da Bedui noen egoera sinain edo Nubioena Egiptoko egualdean Sudaneko e, mugan daudenak eta beraien egoera nahiko kaskarrak, pues igual beste egiptioak baino okerrago e, izan daiteke ere tratatuak direnak. Orduan esan bezala e, musika pixka bat entzuten dugu eta bitartean dei hori egiten dugu. Bueno, va, Ahmed, te telefonaré en Vestalder a Dugu. Sí, hola, hola, Ahmed. ¿Me oyes? Sí, buenas noches desde aquí, de Euskal Herria. ¿Qué estás eh, en el Cairo ahora? ¿Me, ¿Me oye mal? Sí, no, que le digo que buenas noches desde aquí, de Euskal Herria. Es decir, ¿se encuentra usted en, en el Cairo? Y nada, es que tenemos... voy a ir un poquito al grano porque tenemos solamente siete minutos o 10 minutos escasos para hablar. Y nada, igual hemos hablado un poquito con Anro, pero igual nos gustaría hablar un poquito de, de, de cómo se vive ahora en estos momentos eh, las elecciones del próximo 28 de, de noviembre que van a significar y luego un poquito igual también hablar del movimiento que falla y el movimiento 6 de abril, si te parece el 2006. Mira, está, está todo relacionado, está, está todo relacionado pues hoy un día estamos en el firme 21 ¿no? eh, internet que informa de todo eh, los satélites, sobre todo aquí pues la gente es muy adicta a los satélites eh, la televisión pública prácticamente tiene poco poco danso, de por decirlo de una forma y hay pues si echas una mirada al cabrón desde arriba verás como es un país de satélites, ¿no? de antenas paralelicas y por tanto no se puede esconder nada aquí la gente tiene ansias de, de democracia como todo el planeta lo que pasa es que el índice de avanzadiquismo eh, ya es mucho eh, inferior que antes, pero se lo había aquí diciendo muy alto el aumento enorme de la población no da ya para un movimiento de, de desarrollo de la población, de desarrollo intelectual, cultural, etcétera Y por tanto, pues digamos que no puede ser una democracia que podamos comparar con la otra. La verdad es que es diferente, la verdad. Eh, existen partidos políticos, aunque como ocurría con el trino citado, pues, eh, hay un partido que viene gobernando 30 años, y eh, otros partidos que lo intentan aunque lo tienen difícil tanto por eh, motivos ideológicos porque es un país activo de acuerdo conservador en el cual no, no triunfan mucho ideas de comunismo de, de, de socialismo liberal es un país por decirlo de la forma sin trasladar a nadie pero por darse motivos como los líderes por decirlo de una forma no deben ser libres pero al mismo tiempo como los griegos. Ah. Eh, es un país conservador, pero religiosamente hablando, tanto cristianos como musulmanos, y tiene ansias de libertad, pero eh, no, no, no tanto como lo podemos imaginar como en España o como en Francia, lo que es el sistema democrático. ¿no? Eh, muchos dicen, creo que yo también, creo que la democracia no es completa aquí, el... el el partido gobernante hace todo lo imposible y lo imposible para que no en otros, cosa que algunos dicen que es legítimo, pero la verdad es que no, no ayuda mucho a, a que otros jugadores entren en la cancha, ¿no? Eh, digamos, eh, eh, de modo legal, a veces, a veces, pues de un modo duroso, de, de que algunos candidatos no tienen las mismas oportunidades, por pues decirlo su adevento. Y sobre el movimiento quizá hay otros, pues son, sinceramente son, en mi opinión, manchas de luz, dentro del ambiente, es verdad, es, es, es un... en general sin juzgar la ideología de nadie, pero así la falta, ¿eh? así la falta que haya gente que, que, que piense que puede haber hacerse las cosas de otra forma, y no es el único, hay un movimiento que se hace desde abril, hay un movimiento encargado por el expresidente de de conocíamos al comité atómico, nos sé, hemos conocido en la organización esto. Se avera y luego hay otros también, varios opositores dentro de un movimiento que pide un cambio. ¿En qué consiste el cambio que se pide? Pues prácticamente se concentra en anular la ley de emergencia que está en el país desde la situación del procesamiento de estatal. Eh Y, y básicamente en aquellos 30 años en esos 30 años ha pasado pues, la guerra del grupo primera, la segunda el movimiento terrorista, los americanos pues todas han sido excusas para ir renovando esta ley y se concentra en renovar esta ley que limita muchísimo los derechos eh, civiles y luego pues se, se centra también en cambiar la constitución para reducir el periodo presidencial que no pueda presentarse más de una digamos a intentar un poco de dar más higiene A, a esta la declarada de ¿no? Muy tiempo para más Carmel, creo, y en otra ocasión tendremos ¿sí? tiempo de quizás después de las elecciones de, de hablar. bueno la verdad es que te he oído Melal. Me hace eh, pues, ilusión que lo quedes para ver la de la, la, la pues, de mi país, que quiero mucho, me deseo lo mejor, y que también para mi segundo país, España. Sí, bueno. Que pues no, no, pues suena <risa> ahma, sí. la feo. Ah, ¡Sócrano! Claro. La... Bueno, vamos a ir a la Mundú Ochaquén. Hemenik bi aztera berriro ere izango ditugu gurekin askapenako lagunak. Eta bihar nola ez, sortzitan, herri hotxak gure kunkak zimadeko lagunekin. Bihar arte eta mi esker gurekin egoteagatik. agatik. Herri ekoiztutako saio bat, Egunero, arratsaldeko sortzietatik bederatziak arte antxeta irratian.